Pues imagínate la cara de los pobres padres. Desde qué luego que mejor. sí. Jolines con la Sol Rosario, ¿eh? Pues sí, pero en este caso... Tenía actividad que te decía, Para de, de una eh? buena noticia. O sea, sí, sí, sí, sí pero... De, desde, pero ¿qué, qué actividad da esta mujer, o la de esta moja lo que... Pero bueno, oye, por lo menos ¿eh? después de muerta siguió haciendo cosas, Exacto. ¿no?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 lo que hacen es verla traspasar una puerta, como si fuera humo. Sí. Imagínate el susto de los cirujanos. Luego ponte a operar, claro. claro. O sea, sí, sí. Claro. O sea, después de esto tú ponte a, hacer una, o sea, a operar con bisturí, vamos. Sí, La sí. raya debería quedar finísima, supongo, américo. médico. Eh, que...